a través de nuestra web de uno contra uno web, donde podés revivir y escuchar cada una de las notas que hacemos habitualmente en este programa con Fede con Santi con Fran sí, con María, con María y con toda la banda para entregarles el último de la semana de esto que es uno contra uno y arrancamos en el día donde Cristian Amicucci quedó vinculado a Boca Juniors y seguramente a la tarde hará la reivindicación técnica y después El posterior entrenamiento arrancamos con el resumen de la semana y lo dividimos en dos, porque esta semana tuvimos la palabra de Pablo y y arrancamos con Diego Gerbaudo, el base cordobés que nos decía esto. Sí, en el entrenamiento, en el entrenamiento, medio viste un golpe que no. Que por ahí te pega la pelota o una caída y no le das. No le das mucha importancia, puede decir, se te dobló el dedo o algo y. y chao. Y bueno, cuando salí del entrenamiento por ahí a la noche acá en casa me dolía un poco más. Después me dormía, el otro día me levanté con la mano y tenía una fractura en el quinto, en el quinto metacarpiano Y 45 días 40-45 días con Yeso tengo que estar. Tenemos que seguir, que seguir ganando para poder entrar al playoff, así que tenemos dos partidos muy importantes ahora de, de visitantes para... Para seguir levantándolo. ¿no? La plaga de Gerardo, hablando de su lesión en la mano, que tendrá 45-60 días fuera de las canchas, hablamos con Fede Marín, uno de los que está teniendo una muy buena liga nacional, y esto nos decía el alero de estudiantes de Concordia. Bueno, son muchas situaciones. Por un lado, como equipo, este, nos hemos ido con situaciones positivas de que... Eh, Estamos para, para lo que creemos que, que, que podemos llegar hasta el final de la liga, para pelear de igual a igual ante cualquier equipo y en cualquier cancha. Sí, no, no, siempre lo digo. Este, para mí Javi es un pilar fundamental para el equipo. Hace rato que vengo diciendo que para mí es el mejor 5 de la liga. Este, te, da, te da una tranquilidad en defensa. Este, ojalá que, que podamos seguir por este camino, ¿no? Que, que la verdad es que estamos demostrando que El buen, el buen momento nuestro y que salir al, al, a la ruta no hace que cambiemos la, la idea que tenemos de juego la palabra de Federico Marín estudiantes que vuelve a ganar arma una fortaleza de Locán será Calderón el refuerzo que está buscando el equipo de Hernán Laginés habida cuenta de que Pedro Calderón sale de Boca Juniors para dejarle su lugar a Cristian y Calderón será el cuarto pivot que estaba buscando estudiantes de Concordia De Concordia a Junín Porque ahí está Chiche Jape, Eduardo Jape El técnico, contándonos De este buen arranque que tuvo en el Fortín de las Morochas y donde de local Es muy difícil ganarle Tenemos una visión importante Que, que, que, que salimos A buscar todos los partidos, tanto de local como de visitante Siempre vamos a buscar <tose> un objetivo. Yo se los planteé con Dos y tres partidos, ¿no? No perdés más de esos Partidos, que son los que Te, te hacen la salida a la ruta ¿No? Eh, Entonces, bueno, saber que al tercer partido nosotros tenemos que salir a buscar la victoria. Esa es una propuesta que nosotros tenemos y un objetivo como filosofía. Bernardo Murphy, el entrenador de Hispanoamericano, tuvo una buena y una mala. Ganó en el debut, le ganó el equipo Mar Placer, y después perdió con Boca, un partido importante, pero no decisivo. Y esto nos decía Bernardo Murphy. Sí, Estamos ahí creciendo, pero creo que, creo que si podemos mejorar la parte defensiva vamos a estar bien. Creo que recién a partir de mediados de febrero podemos ver si podemos estar para otra cosa, hoy los principales, poder despegarnos un poquito de, esa, de ese último lugar. Sí, tal cual. Nosotros creo que hoy, con lo, lo mismo que hemos jugado, tranquilamente podríamos tener tres, cuatro partidos más ganados. Son partidos que hoy nos pondrían en, en mitad de tabla, pero la realidad es que no lo ganamos y estamos donde estamos y, y sí tenemos que trabajar no solo en la cabeza, la parte del cerebro del juego, sino la inteligencia de saber a quién le queremos dar la pelota en ese momento y qué, qué es lo que tenemos que buscar. Eso pasa un poco también por, por conocimiento, tenemos jugadores nuevos y estamos trabajando un poco sobre eso para ver si, si podemos cerrar esos partidos a favor Nuestro que nos van a dar un poco de aire. La palabra de Bernardo Murphy, por último, Paolo Quinteros, en escolta de regata de que está. Segundo en la tabla de líderes por punto detrás de Taca, el que suma 21-30. Pablo está con Green con 18.88 de promedio por partido y es el único argentino entre los cinco extranjeros goleadores de nuestra Liga Nacional. Esto nos contaba Pablo de su presente y de su regata, que está tercero y que está muy bien en esta liga. Seguro, bueno, seguro que de cara al comienzo de los que de todas maneras falta muchísimo y muchísimas cosas pueden pasar por por delante, ¿no? Eh, vamos a ser un equipo eh, peligroso a temer. todos estamos haciendo un gran trabajo, todos estamos aportando lo que lo que le podemos, lo mejor que le podemos dar al equipo dentro de los roles, ¿no? Y, y eso es importantísimo. Sí, sí, yo creo que me alimenté mucho de lo que me sucedió la, la temporada pasada que tuve muchos, muchas lesiones y muchos hablaban un poco por demás de que ya estaba viejo, que ya me tenía que retirar y que, que no podía jugar más al básquet como, bueno, como así también toda mi carrera me pusieron peros ¿no? esas cosas a mí me, me alimentan y me dan ganas de seguir y bueno, la verdad que me preparé muy bien eh, me estoy cuidando mucho Igual eh, y no nada, estoy demostrando que no tiene nada que ver la edad. ¿no? La palabra de Pablo Quintero, pero la semana hubo un retiro muy importante, eh, una noticia que sorprendió a propios y a extraños. El único que sabía del retiro era Pablo Prigioni, la primera que se enteró fue su mujer en Vitoria, en España, donde después de jugar con el Vasconia y de no sentirse tan a gusto y de que la cabeza le haya hecho un clic, En, en su carrera profesional Un tipo que es súper competitivo Y que siempre fue pum para arriba En cuanto al crecimiento de su carrera Pablo Cristiani llegó a la casa y le dijo a la mujer Ya está, eh, este fue el último entrenamiento El de la semana fue el último partido Lo voy a comunicar Y no hay que buscar ninguna cosa rara Y hay que ir a la carta que escribió Pablo Cristiani y darse cuenta el porqué uno de los jugadores más ganadores en la historia del básquetbol argentino para mi gusto, el mejor base de todos decidió jugar definitivamente y dar paso quizás al entrenador que se venga estaremos hablando con Federico Sugirla al respecto Pablo Prigioni y su retiro fue primera nota luego de su conferencia de prensa aquí en Uno contra Uno la verdad es que que estoy, estoy bien, estoy contento estoy en paz Me he levantado ya el día antes, después, digamos, de ayer, que ya habían eh, publicado la carta de, de anuncio de que, de que lo dejaba. Eh, ya ayer ya me había levantado muy bien. Hoy, después de la rueda de prensa, eh, sigo levantando mejor todavía y convencido de que, de que es la decisión correcta. La realidad es que eh, vengo pensando incluso antes de firmar eh, con Vasconia eh, un poco la idea de... de de venir a Vascoña era también por para un poco saber si realmente estaba convencido de que quería dejarlo, porque eh, es una ciudad y un equipo que siento tanto que si realmente no me sentía cómodo jugando aquí o no me, no me sentía con buenas sensaciones jugando aquí, ya sea física o de cabeza, no, no me iba a sentir mejor en ningún otro lado. Mentalmente nunca llegué a disfrutarlo, era más un compromiso que un disfrute y bueno... Eh, Poco se confirmaron mis pensamientos de, eh, de antes de venir, ¿no? De que, de que era el momento de dejarlo. Yo creo que un poco me desestabilizó mentalmente el hecho de, de salir de Houston, después de ir a Argentina y como relajarme, desconectar, desenchufar. Eh, me ha costado mucho volver a enchufarme, ¿no? Volver a conectarme. Lo que no iba a hacer era estar al 50%, ¿no? Eh, jugar un partido sí, uno no, el día que esté motivado sí, el día que no, entrenar bien un día y dos no, eso no me lo podía permitir, porque no no digamos no lo siento de esa manera, entonces he preferido eh, cortar rápido y, y, y bueno y ponerle fin a, a una trayectoria que estoy a punto de cumplir 40 años, tampoco si me estoy yendo con 33 o 34. Eh, la verdad que... Eh, es difícil, mi, yo creo que en mi cabeza todavía no ha procesado algunas cosas que han pasado sobre todo al último, como, como fue todo el paso a la NBA y jugar con superjugadores y eh, conocer tantísima gente allí también. La verdad que ha sido un camino fabuloso y, y, y bueno, eh, creo que a partir de ahora voy a empezar a, a disfrutar más porque en el momento uno se... se no sé, yo me empujo a mí mismo siempre en el día a día, en mejorar, en hacer... Quizás ahora cuando se relaje esa parte de la cabeza van a empezar a venir todos los recuerdos y, y los momentos, digamos, increíbles que han pasado, ¿no? Siempre como que iba pensando en, en cosas cercanas, eh, nunca, claro. jamás había imaginado algo lejos. O, viste, yo sé que hay, hay gente que dice, ah, o le preguntan a muchos jugadores, ah, ¿soñaste con jugar en la NBA? ¿soñaste? No, iba a soñar, yo he mirado la NBA y y disfrutaba, pero ni siquiera me imaginaba que podía ser capaz de jugar ahí, y terminar jugando ahí. Entonces, eh, en ese momento lo único que pensaba era intentar jugar, en, en, no sé, en el, en el TNA o en la liga, cuando no, estaba, no había llegado. Y siempre fue así, una vez que jugué el TNA, quería jugar en la liga, una vez jugué en la liga, quería jugar en Europa. Eh, una vez que jugué en un equipo chico en Europa Quería jugar en uno más grande Y luego quería intentar salir campeón en un equipo Y así, ¿no? Eh, lo de la NBA estaba siempre ahí dando vueltas Pero nunca me volví loco Y al final llegó Y no sé, fue, fue, fue la manera De, digamos eh, De ir llevando mi carrera Fue esa, en ningún momento Buscar algo más lejano De, de lo que eh, pudiera llegar A conseguir pronto, ¿no? Somos uno contra uno, estamos en el aire de AM570 en Radio Argentina, pasaron la palabra de los protagonistas, Gerbaudo, Marín, Jaffe, Murphy, Pablo Quintero, y obviamente el querido Pablo Prigioni, que puso fin a una carrera brillante, y que tuvo como este, punto máximo para la selección argentina la medalla de bronce eh, en, en Beijing. Señores, estamos hasta las 13. Con Santi, con Franco, con Fede, con Noé y María, para vivir de esta manera el mejor básquetbol de la Liga Nacional que hoy tiene cuatro partidos y entradas para un partido. No se vaya, hay más. Liga TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino. Todo el básquet está en uno contra uno. Bueno, ¿cómo va muchachos? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Buen día, Fabi. ¿Cómo estás? Buen mediodía, Fabi. Para vos y todos los oyentes de ¿Todo no Argentina. Todo normal, tranquilo, tranquilo.